Oh no. Chucky, no. Uh, okay. Por una ciudad mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere que la paz. Yolki-Palki Palki. Yo palki Jokie palki hasta la una de la mañana 411 8204 del teléfono. No perdemos tiempo. Y empezamos ya con el primer invitado del día.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 El experto en la web y farpullo tecnológico, che, maten licenciado. Punto punto punto Tiene que echar ese tipo. No, no, no puedo acá, ar. con los sueldos que ganan acá y están haciendo esas cosas. <risas> maten a ese gallego. Es un estudiante de intercambio que tenemos. Bueno, bien. ¿Cuál es el tema de hoy? Periodismo en internet. Pero, uh, periodismo, en internet. Es un Esto tema... para un, me voy. <risa> Esto es para un programa de la tarde. El bloque políticamente el... correcto. Exacto. Muy sí, bien. ¿por Porque políticamente correcto. Plana, <risa> estuve, estuve escuchando muchas noticias todo de, toda esta semana y escuché mucho el rumor de que, que bueno que hay. Manos oscuras en los medios Que no. hay ah, por, cierto dominio, Por el despelote de Telam, decís eh, No lo sabía Ni <risa> siquiera lo sabía Así que no sabía que pasaba algo en Telam Y bueno, wow. entonces Siendo que hay un Hay aprietes este En el lado de la prensa me puse a investigar Bueno, si en los grandes medios hay apriete Una vía de escape puede ser la internet Obviamente Siendo que, que ya históricamente ocurrió en el 2004 con la guerra la guerra Saddam Hussein Claro este, Que CNN ten, apretaba muchísimo a sus corresponsales Y sus corresponsales no pueden decir ciertas cosas, empezaron a armar sus blogs Como por ejemplo ya te digo sí. bueno, el más famoso de todo voy que mencionar. esta semana salió en, en un blog a, habían tomado desde el, el, el Google, Earth, Google Earth habían tomado un, una batallita chiquita en Irak uh -huh. estaba tomada desde el Google Earth ah, y, sí. y subieron las fotos de, del momento así de, de, de la bataola te tenés que tener suerte porque Google Earth no estaba en tiempo real claro, bueno no sé cómo yo lo vi claro a lo mejor <risa> sí, le tenés calado el tiempo jueces? Claro, le tenés calado el tiempo y cuando pasó después lo va a buscar a las 5 horas, 15 horas, sí, dos días Puede ser proba probablemente por una cuestión de casualidad, que claro, mucho claro. de esto funciona. también Bueno, entonces, ¿cuál es Papá el más quiero. famoso le está de los corresponsales? Le está hablando de Kevin Sites. Kevin Sites Es un cronista de CNN, en su momento lo era uh -huh. Que empezó a escribir en su blog las cosas que no podía decir Sobre cómo era, cómo era el trato con las noticias, qué era lo que estaba pasando realmente en, en, en Irak Bueno, de CNN lo empezaron a apretar, le dijeron, che, no postees estas cosas, Mira, tuvo que cerrar el blog. Mira que tenés un sueldo y me parece que, tenés... que... Bueno, tuvo que cerrar el blog, se fue de la CNN, abrió el blog y bueno, a partir de las investigaciones que hizo, Estados Unidos se vio obligado a investigar justamente todas estas cuestiones que había eh, con respecto a a la guerra, a la guerra y el, a, lo, a los crímenes de guerra que estaban ocurriendo, son terribles. <risa> Me, quiero quiero <risa> que quiero <risa> claro <risa> mi postura <risa> política <risa> sí. al respecto. Terrible lo que están haciendo. Sí, hay que decirlo. Vámonos, vámonos. Todo terrible. Todo culpa terrible. de, culpa de, de Fox, no de la Fox, de Fox, el presidente mexicano y de Murdoch. Hmm. Sí. El De brigada Bien, loco de Brigada tírame más data loco, Dale, loco ocurrió queme. también lo siguiente sí. Cuando fue lo del 17 de junio en, en Londres ¿Qué el fue el 17 de junio? Ah, eso Estos suicidas que salieron hace poco, ya hoy se... Bueno, sí De loca este La gente empezó a sacar fotos con sus cámaras, eh, sus, sus celulares y los empezó a subir a la internet y empezamos a ver todo lo que no podíamos ver por los medios tradicionales Portesán y toda esa gente, uh -huh. aún así esta gente no publicaba todo lo que estaba pasando de hecho puse, cuando, cuando hice este, este, este micro, puse una fotito sacada del momento en donde, donde fue el atentado un chico que sacó la foto con el celular viendo atrás, qué ¿qué se ve atrás? fuego la, y gente muere la ventanilla del tren o subte la, que si sí, es el tren, las luces ahí este que están asfixiándose. Y por ejemplo, lo, hay... que, lo que ocurriría cuando le ah, contestas ya algo, sí, ¿no? Sí. Ese... A la hora de buscar esto, ¿cómo haces? Porque en el Google me imagino que primero te deben saltar los medios oficiales. ¿Cómo haces para filtrar la búsqueda? Bueno, sabes que no? Eh, y eso hay que eh, rescatarlo siempre de Google Claro, eso está muy bu no bueno. No están los medios oficiales, o sea, no necesariamente Sí uh -huh. están Están, por supuesto, pero no rankean lo más alto No siempre rankean los más altos sobre uh -huh. una noticia es... Basta que vos hagas una página, pongas millones de veces la palabra Terrorismo, Londres, fuego, gente matándose, fotos, imágenes Que van a saltar inclusive, es más probable que salte tu blog A que salte un un periódico. Sí. Eso se diferencia de Yahoo, que si sí lo, lo ordena incluso tiene nada más que cuatro, bueno, cuatro servicios de agencias o, o diarios no. Y, y no muestra ningún otro. Bueno, justamente lo que hay que tener en cuenta, y yo recomiendo siempre usar el Google a Google eh, con respecto a Yahoo, porque Google son robots. O sea, los, los que los que indagan por la internet y ah. buscan información son los robots. Uno pensaba en la en, gente que en Yahoo pierde el trabajo. Hay, hay gente. En Yahoo hay gente que lee y dice esto sí, esto no, esto sí, esto no. Vos sí, vos no. Confías más en los robots que en los seres humanos. Así pasa Terminator después. Totalmente. Este, No, yo creo que no. Le, justamente ocurre todo lo contrario. O sea, Terminator ocurre porque hay gente forra como la de Yahoo que hace esas cosas. cuando Yahoo. Este. Además tiene una bebida soda que es riquísima. aguanta el vista Altavista también es muy bueno. Altavista <ríe> es muy bueno, es muy buen buscador. Olvidado ya. Y más, es, está olvidado, pero es un muy buen buscador de imágenes y buscador de audios. Siguiendo con el tema, sí. me puse a investigar qué es lo que está ocurriendo en Argentina. Ah, ¿qué pasa? Y bueno, ahí la, está la red 3.0, 3.0.com.ar, el 3 con número. Ya o sea, estamos. Hace dos semanas estábamos en 2.0, ahora ya estamos en 3.0. No, no, no, es otra cosa. Ah, estamos hablando es de un, un sitio que se <risa> llama. así. Claro. La otra vez me habías preguntado, ¿tiene algún sentido que se llame 2.0? Sí. Y bueno, algún sentido lo tenía. Uh -huh. El 3.0 no tiene ningún sentido. Ah, está bien. ¿Mm? Es una palabra, es un nombre que no hace mucho al contenido y que es básicamente una red de periodistas que tienen sus blogs. Periodistas incluso famosos como Luis Majul, como el editor de la revista Noticias. ¿Qué? No, no es, vengo corriendo. Por... Eso es periodismo independiente, ¿verdad? Eh, no, son periodistas. Bueno. ¿no? Todavía no hablamos de independencia. No. Son periodistas. Es... Igual que los que ponen sus blogs en el Clarín y es un. ¿Cuál es la gracia de bueno, un blog y en Clarín? Bueno, justamente. más el... contradictorio la... que eso no existe nada. Justamente, la llegada del blog está un... ha penetrado tanto que están los grandes medios lo están fagocitando, digamos, al al recurso que tampoco están así o sea es un un, un recurso más es para sí. no estar fuera de la movida del blog para no estar fuera de la movida del blog y el hecho de publicar diariamente que la gente los usa que se ran, que, que, es, que tiene mucho contenido que arranquea y existe otra formalidad en la escritura además entonces es toda la carga de escribir en clarín es no la misma que la muchacho que escribe en el blog del clarín que se, se relaja Sí, este, hay cosas que gente que dice que escriben sus bloques por ahí no son que indudablemente creo que no los escribiría en la revista Noticias, por ejemplo. Bueno, ¿y qué más está ahí en esa página? De, de, bueno, de hay, hay hay muchos chicos también, mucha gente, Joven, o sea, jóvenes. está el periódico de Funes, de Funes sí. de, de nuestra ciudad de Funes. Funes, tiene un ¿Sí? periódico Funes. Tiene un periódico Funes que es muy bueno en internet porque no le da para imprimirlo. Este sí imprime. Ah, imprime. Imprimen también <risa> esta gente está y está, también está Pero no ahí. llega a Rosario. ¿Llega a Rosario? A cierta área de Rosario <risa> llega. Sí, a Fisherton. <risa> sí. Y bueno, y también están fuera de esta red 3.0, también hay una están los, los reconocidos que escriben bajo pseudónimo. Ah, claro, que ah. esa es Bocha. Claro. Que, Dice, ahí sí están de hablando y diciendo cosas que por ahí no las puedan decir en los medios y muchas veces que no están en los medios porque no pueden estar definitivamente. Claro. Dejé en mi página, micros .no, web .com ar una dirección donde se pueden encontrar algunas de estas cosas. Eh, o sea, está el nombre verdadero de esta gente y. ¿Qué? Ah, ¿qué hay? ¿Alguien que los buchonea? Hay alguien que los ha buchoneado. En página 12. De <risa> en un editorial de, de página 12. ¿Quién es? Algunos, salieron algunos economistas justamente sí. escribiendo sus blogs con seudónimos. Y este ¿Y el, y ¿Y si los descubrieron pavos? es porque sus seudónimos deben haber sido muy pavo. Digamos digamos que creo que es una intención de ser descubierto también. Tienen seudónimos sí. con los que son reconocidos en la city y cosas así. Ah, claro, es sí, que y, sí, hay, un, de juego eso, de hay eso, un juego de eso. De, de, exactamente. Es querer que alguien te reconozca. Eh, es, pero no es... Son grandes criminales. Digamos, es una manera de cubrirse también. A mí me gusta sí. la actitud buchona de página 12. <risa> Puede sí, pasársela sí. toda su vida quejándose de los buchones. Y bueno, buchonan a los economistas. Claro. Así que, digamos, consecuentes en ese aspecto han sido. Ya los van a buchonear de nuevo. Y quería nombrar algunos sitios más y sí, sí. sí, dale. No, no, no, no, te iba a decir No, eso. algunos sitios más este que acá se habrán escuchado, Indimedia, por ejemplo. Indimedia. La red Indimedia que hacen es un, un medio independiente. independiente. Claro. Tenemos el Indimedia Rosario. No es, no es de Indiana el... Jones, sí, es, de... es un movimiento todo latinoamericano o algo así, ¿no? Es mundial. es mundial. Bueno, una de las noticias que está corriendo que lo, la... lo compra el... la Warner eh, por la cuestión <ríe> Ahora... de no sé si cuán certero puede ser esto, pero el FBI mandó acá a cerrar 20 sitios de la red Indimedia. Uh, ¿dónde? En Estados Unidos. En Estados Obvio. Unidos. Si Eso no es sería. lo que están diciendo la noticia, por supuesto. Es este, Dicen es los de Indimedia. Porque esa noticia no levanta a nadie más. Era, lo vi en algunas páginas. Ah, bueno. Este, bueno, ¿Y ocurrió ocurri otra cosa. Sí. Otra noticia que también es para tenerla en cuenta. Hace un tiempo salió en españa se sí. noticias que ranquearon altísimo incluso en los mo en los en los sitios de, de bookmarks de los sitios tipo el meneame y cosas así que habían Menéame.net es muy bueno es muy bueno, sí, así, de su nombre. O, o de rumba o porno gallego <risa> no, no, no. y que qué pasó que habían, ¿qué pasó que habían en metido, españa que había metido preso a 10 o entre 10 y 15 personas por piratería porque estaban sí. este, compartiendo información en internet montón de blog y medios hicieron ecos y salieron qué barbaridad lo que está pasando, cómo los de la ría nos hacen esto y cosas así. La cuestión es que la noticia era falsa. Y estaba alimentada también incluso por este por la ría por, por la ¿eh? RIA, claro. diciendo no pueden hacer justicia, digamos, su justicia, pero este, hacen la noticia de qué ocurre si la gente tiene miedo y no sube las cosas en en internet ni las comparte bueno con esto de esta movida de periodismo ciudadano entre comillas también uno tiene tantas fuentes que no puede confiar necesariamente en todo lo que lee y sí, sí ya lo decía Majul. ya que está tiene, ya lo, decía, eso, sí. Ay, si lo citó Majul. yo no lo cité lo decía Majul. no él lo dijo yo lo decía majú no no vos lo citaste lo entonces sabe. para completar toda la información donde se meten www punto micros punto no web punto, com punto Uy, a la mierda y, <risa> y ahí van a poder eh, leer todas estas eh, todos los vínculos yo quería el último sí, el último por recomendar jorge asís jorge asís. aguante jorge el asís funcionario sí. menemista que alguna vez fue funcionario menemista también escritor y el y, gran escritor y por qué no decirlo muy buen escritor jorge asís digital punto com sí. muy buen sitio incluso eh, eh, tiene, está escribiendo un libro Que lo está publicando ahí, diariamente publica ah, capítulos, no sé si diariamente, pero periódicamente los publica. Claro, si no es un y libro tiene muy algunos, largo. Sí, tiene una intención de portada, tiene publicite aquí, cosas así. Ya que lo queremos tanto, hasta incluso <risa> podemos poner un banner de Jockey Pike. Es lo único ahí, bueno sí, lo que, que, que tiene así. el menemismo. Bien. Bien. www.noawe.micros.noawe.com.ar. Ah, bueno. Exacto. Arrancamos con Islands ¿sí? haciendo rock en Gema, <risa> en Llegó el programa de Billy, ya terminó el programa de Maxi, y ahora empieza el programa de Billy. ¿qué tal? Ya terminó el programa de Billy, ahora empieza el programa de Lisandro. ¿Qué la de del día? ¿Qué de apuro tenés? Otra vez tenés? otra vez, ¿Otra vez está apurado. ¿Para qué hace radio si está apurado? A ver bueno. pará. ¿Qué tiene? Shanghai. Shanghai exhibirá. Pido atención. Shanghai dónde? Shanghai en, ahí. Exhibirá eh, zoológico humano con australianos. No, oh, ey, ey. vamos al zoológico, tú y yo, vamos todos al zoológico. Olé. Todos al zoológico. Eran rumanos? los humanos, los parchís No, no, qué sé? muestran australianos muestran australianos en shanghai cuatro australianos vivirán durante dos semanas en junio ah, es, es como de real world pero de real australian de real australian boys light como daniel dandy in y quién más está en la casa de los eh, qué es que tengo daniel sí in excess bueno eh, importa no, les sí. ¿sí? con. La cuestión van a estar encerrados en una jaula de vidrio Emplazada en una tienda por departamentos del centro de la ciudad El público podrá observar a los australianos cuando duerman, cuando coman, cuando se bañan Y más, ¿no? Y más ¿No eran y del primer mundo eso? Los australianos Ajá. Uh -huh. Y por eso están aburridos El primer mundo tiene ese problema Y ya hicieron pruebas con espectadores gallegos Que pasaron por las jaulas y comentaron Malditos australianos, odio oh, ese país, ese continente o lo que sea. Es que no hacemos pruebas nucleares ahí. ¿Y qué es eso? Un ratón gigante o qué? Pruebas nucleares, los españoles. ¿Qué? ¿Por qué no es un continente? que ¿Por, ¿Por qué no es un continente? porque no lo es? Porque es un país. Porque es un país. No puedes es una compartir. Es una no puedes boludez. compartir. tiene que elegir qué querés ser. No, a tiene, a, a, t, t, t, son más chiquitas, ¿no? ¿Y por, pero eh, pero por tiene ¿por otros porque, países. Porque el Argentina no, no es una península. Argentina, claro, es la misma pregunta. Ah, porque tiene Chile al lado, son ¿Hasta dónde llega la península? ¿Hasta en... dónde es península? Eh? En ¿Eh? un momento Rusia pretendió ser continente y empezó a comer así todos todos todos con la idea de al comer esa es una frase que continente ruso quería que, era que ahora ya no se puede hacer más en que capturar 15 países y mm. ahí te convertís en continente o matar a vos de la los izquierda. miembros me del grupo claro. los miembros del grupo han estado tomando lecciones de chino a fin de poder comunicarse con los espectadores informó el diario no no lecciones de chino en bicicleta no no no ah. no no te preocupes el público eran divertidos sí, sí, sí, no, no, lo digo para acordarme no. el público podrá no se me ha ocurrido podrá enviar ah, mensajes y por correo electrónico o faxes y podrán poner faxes, ¿qué es eso? van a poner mensajes, murió antes de nacer y por telex también le podía mandar eh. <risa> un cable el, claro. el, el fax fue un momento raro en la tecnología que, que, que cuando fue empezando a que la gente lo empezó a utilizar ya había otras cosas pero se le sí, tomó el cariño no, el fax. Pero sí. pero sí, en el fax. empresa en empresa loco sabe cómo se usa la oficina eh. sabe los faxes que mandamos Y le van a poder pegar eh, eh, sticky, m sticky memos en los vidrios. Hace mucho que no buscas trabajo vos, Billy, ¿no? ¿Por qué? Y porque muchas veces tiene que mandar el currículum por fax. Nah, sí. salí antiguo. ¿Sí? Qué sí. viejo, ¿Qué vos es? hace mucho que no buscas trabajo, hijo <risa> de puta. Yo he visto unos cuantos. Que no existe ¿no? eso, pero no existe, no, de ninguna manera fallo. existe eso. Dura poco el, el, el currículum. Lo Después, mal, eso, dicen, claro, de, hoy se te borra. De un mes perder el currículum. No. Todos los años tenés que mandar el currículum de nuevo. No, si, si te los toman por mail en todos lados, ahora de, los de packs, el no. A la gente le gustará verlos cuando toman una ducha. Por lo tanto claro. deberán tomar más de una ducha. Dos veces se van a duchar al día. Y, va, van los taiwaneses y le dicen, ¡ah, ¡Oh, australiano, pene grande! Chino. No, ah, bueno, chino. Por supuesto, otras cosas no se podrán ver, dijo. En el baño han colocado un vidrio opaco. ¡Ah! Sin embargo, off the record... Un Vidrio opaco. <risa> Porque al paco le ponen vidrio de claro, claro, fluorescente. Sin embargo, off the record se atrevieron a confirmarnos que las pruebas no son tan puritanas como aparenten. Ya han estado intentando hacerlos tener crías. Durante varios meses, los veterinarios y encargados del zoológico Han intentado una y otra vez De que Mei Yang, el señor El hombre Y Yen Yen, la señora la Consumen el acto. Pero hasta el lacto. ahora, lamentablemente Les ha sido imposible. Sí, sí, no cuando era, él quiere el panda. ella no puede. Puede o ser, no me parece. Y cuando yo... No, no, no... Quisieron, Quisieron cruzar un australiano sí. con la panda. Y iba a traer la de Dolly, pero era muy joven, entonces se la mandó con los pandas. <risa> no, Le metieron, metieron un panda en la casa para que cree discordia. Una panda prostituta. Es una coincidencia. En los zoológicos suelen poner los mismos nombres Exacto. a distintas especies. Exacto. En este caso, al varón de la raza humana le han puesto el mismo nombre que en un zoológico X al panda. No sé en qué zoológico hablas vos. La cuestión es que no consiguen cruzarlos. La caja de vidrio de 65 metros cuadrados, un flor de departamento, está decorada con temas de Shanghai. Está decorada con canciones. Claro. Una temática es el, el... ah los things. el Thins de el... como los Windows. Claro. Y Claro. Ellos no apagarán las luces ni correrán las cortinas. Mostrarán todas. Porque son australianos no, y no saben hacerlo. Que viven con las luces prendidas todo el día. como las gallinas, no, como o sea, las no... gallinas en el campo que le y claro. coman, coman, coman, vivan, vivan, vivan y engorden y rápido. No, duerman. Que si no si a vos no te pagan la luz no te das cuenta de que tenés sueño. No. Ajá. Uh -huh diferentes somos mostrarán toda su vida desde el momento en que se levantan hasta el momento en que se, se levantan eh, que siguen ¿Qué, levantados ¿Qué? claro que es tu vida dentro? toda su vida ya adentro ¿Te imaginas toda su vida y el, en vivo quiere dormir el australiano se acuesta así viene uno y le golpea el vidrio tac, tac, tac". hace algo hace algo es pagar tres dólares tiran, le tiran maní no sé qué hacen <ríe> y rebota el maní rebota contra el vidrio Qué Tiene más seguridad que un tigre, un león. Sí. No puedes meter la mano ahí entre los barrotes. Y la muerte el australiano además. Son rabiosos. Exacto. Son Juan, y juegan al fútbol australiano. Lo peor de es de, de re, re violento. Tienen los boomerang. Tienen los boomerang. Dejate de joder, gente que, que para cazar usa boomerang, los All Black. La gente muy violenta. No, de Nueva Zelanda. ves por eso no es un continente Australia, por Nueva Zelanda. Los canguros <risa> boxeadores tienen. Nueva Zelanda. Al lado. Pero no eran. Sí. No se entiende. Ay, ah, tienen la roca esa roja. Difícil y también. Ay, ah, tienen ese edificio raro que parecen como tres hombreras. No es un. Bueno, sí. El teatro de, de la ópera. Ah, sí. sí son tres cine. hombreras, una atrás de la otra. ¿Algo más? Había algo más, pero no lo vamos no, a. No, ¿por qué? Bueno, ¿por qué eran no las de.. Bueno, ponelo, a ver, no ha apretado no, no dos aviones Hércules para traerse a casa a sus heridos. Porque tenía que ver con otras cosas que no comenté. Era que el gobierno australiano los iba a traer de vuelta, pero ya fue. Con dos aviones Hércules. Con Claro, porque están gordos, porque están todo el tiempo ahí. Que los como gallina, claro. Encerrados. Leyendo chino mandarín y sus clases en bicicletas. <risa> Vamos al especial ya. Año 33 de la era cristiana. Boleto. Yo cuando estoy solo, lo que me prende es una magdalena Uy, ya lo están clavando, Mira, ¡Qué martillo grosso! ¡Qué es una masa, loco! Jolky Palky presenta Pasión por las masas Tributo de Española de Pech Mode Arrancamos con los acústicas haciendo túnico, Dios Y pegadito, su hijo It's a lot, lot. lot. lot. lot. lot. Like, like. yeah, hey. 411-8204, yeah, hey. Línea directa con Cholki-Palki Hola, soy Valeria de Ramos Mejía y llamaba porque quería saber de qué ciudad era el 0341, <risa> gracias yeah, hey. 411-8204, yeah, hey. Línea directa con Cholki-Palki Jazz up space. Esa película ver, está estar bueno, Tra trabaja Helly Berry, la que uno Billy, ¿querés ir al cine? Sí, Martín. <ríe> el micrófono apagado. <ríe> sí, Te invito a ver este estreno. ni hablan del tema Las apuestas deportivas representan mil millones al año Hola, soy Walter Abrams Dirijo el servicio deportivo más grande del país Está bromeando No es ninguna broma Que me costará que te vengas a trabajar para mí ¡Vaya! Si es el hombre Malboro ¡Eh, hey, Este soy yo hace 30 años Bueno, eso ah, Pueden simple, hablar que me No pueden decir algo? No? no, no, no hay tiempo ¡Oh, no hay tiempo! ¿Qué está diciendo? Sí, oh, bueno, pero la gente lo escuchó bien Lo que te estoy escucha ah, bien? Pensarlo. No lo decidas ahora Lo haré Soy John Anthony, con su bola de cristal. ¡Ah, la mierda! Te habla John Anthony y estoy listo para hacer realidad tus apuestas soñadas. ¿Y ¡Acaríciame la bola de cristal! ¿De qué? ¡Eh, mueve el culo y vete a correr! Es Matthew ah. McConaughey. Ah. Me 0. sonaba Matthew McConaughey. Y el otro, a ver tú ¿tú si le reconoce la voz. Ese ejercicio y acertar ganador? Robert Duval. No. Que Cerca. Robert De Niro. Fíjate. No. Cerca. Robert Downey Jr. Las cifras, no, no es Robert. Schneider Semana, Daniel, una wea. ¿no? Ah, es verdad que va a ser. Traje, John. Oh, vamos, no digas a decirme que te da miedo morir. Qué ¿no? man, me yo a freight to die. ¿Cómo, ¿cómo distinguen los negros de los que no son negros Mucho los españoles y le van igual? No, no hay forma. No hay forma de, ese, de distinguirlo mayor en España. Por con del mundo. Eh, no, pero por contratan ese un español el negro. Mayor por con del mundo. Lo que no, cuando sirve, si el doblaje fuese No, pero no hablan distinto los negros en España. Hablan igual, igual, igual, igual, igual. igual. Ah, porque Aparte, no, por no, qué, no hay dinero no. en España porque los discriminaron a todos. ¿Qué? ¿Discriminarlo? No discrimina. Hay otra chino No, los españoles son re malos. ¿Qué van a hacer mal? Son malos entre sí. Mira, tienen a los de la ETA. Dos por el dinero, two for the money, ETA chino, y que es una película sí, vieja con no sé con una, con dona Meche. Y, y con, <risa> y con uh, Walter Matthew. Bueno, si no les quedó claro, Mancho McConaughey así, es, es un tipo que acá, un papel que acá no existe, que es el que te recomienda que apostar. Entonces te dices, ¿qué sabe de ah, mundo de la apuesto, güey. En tele... Yo soy un montón, loco. a la cancha No, no, no, no parece. Voy a la <risa> no parece, Martín. Que bueno, que, eh, mundo. Y nada, y lo contrata al pachino y después empieza a mandar cagada al pibe y le empieza a pifiar todos los resultados. Che, de puta. ¿Y sabes? Carajo. No. No. Oh. Vamos con el segundo estreno hablando de putas. Penrose, yes. Este está en inglés. No entendí nada. Y ese Robert Downey Jr. Pero limpio. ¿Ya ¿Sí? terminó? No, estuvo ¿tú re bueno. Qué buena película. Ah, no terminó. Ahí está. <risa> Lo metieron preso allí. <risa> de nuevo. Ah. La se llama. Esto así. Así que hablemos le arriba. Eros, Eros. La película de Eros, el y no de... Sobre... Ay, Martín, lo chiste no sé, pero tú lo sé. hago yo. No, pero yo te lo cago. Porque no quiero que lo hagas. Ninguno me iba a tirar una deidad griega, ¿no? era no no el, el dios del de amor de el no, de oh, y pum. ¡Ay! Lees libros. Si quieras, no. Es una película con.. Son tres películas adentro de una. dirigida por Star Wars. Tres tipos. No. Tres tipos muy capos. Michelangelo Antonioni, Ajá. muy muy conocido. Soderbergh hace otra, un imbécil. Eric Soderbergh. Un imbécil. Un imbécil. No, hizo el nombre Bicentenario. Y Wonker otro imbécil, pero... ¿Qué hizo el nombre oriental. Bicentenario? ¿Quién? Hizo el nombre Bicentenario. ¿Soderbergh. ¿Quién? ¿Soderbergh? Sí. No. No sabes. o sí. No se ve nada, a ver. Ahora no, no previsentario no, le, no ah, le, ah, el de Columbus. Columbus, no, claro, el de Jardín. Porter, ese bueno. eso? Bueno, ¿qué no vas. Bueno, no sé? Vamos con otro estreno porque no entiendo. Se puede construir. ¿Tú si de... hacer tu blog o no quieres hacer tu blog? quieres se te calla la boca con Programa de radio decente. Es un asunto complicado Vértigo, estamos en el 2000. Hay que buscar Acá tienen mucho para reconocer. A ver si reconocen alguno. Muchos famosos. Dame la cartera, le pidió. O Sánchez Gijón. está pungeando. Estos asuntos empiezan así. ¿Quién es? Good Cat. Alguien que cuando aparece... Te la da. ¿Qué andas buscando? ¿La ¿Da qué Es nuestro hombre, Nick Fisher. Nick Fisher es complicado. No. No es de la Gerard de Parria. Hay mucho... No, no, no está Gerard de, es? de Parria. El código de da Vinci. Tiene otro nombre. Sí. Tiene otro nombre. Seguro sí. en algún momento pegas alguno. No, Superman. No, no, nombre. No, eh, actores. Ah, eh, Roy... Ricardo Darini. Ro ro no. Shinobi. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> No, pero no, ¿qué No, lo voy a decir. Está, el de Callejero. Josh Harnett. Josh Harnett. El de Kevin Josh Harnett. No, Ciudad de Pecado, Sin City. Ah. Está, está Littucci. Eh... Mafioso. Está Littucci. Está Ben Kingsley. El único... Ben Kingsley es el único... Esa especie, El único que logró escaparse de Star Trek. El único que se escapó. Sí, el único que se escapó. Patrick Stewart quedaron todos ahí. El Patrick estuvo. Bueno, es lo mismo. ¿Quién no, el mismo. promedio? Pero para ¿y el X-Men que no, es Kinley ah, o estuvo? No, Ah, es Patrick es el oyente promedio ¿Eh? tonto. Ya no claro. me gusta Alisandro. Es el oh. mismo. Nada más que alguna vez se firma con un nombre y otra cosa. Está Bruja. <ríe> claro, está. está Morgan Freeman y está Lucy Lu está ah, la montaña está un elenco de la hostia un elenco de la hostia no, es, no, no, es, no es, es un elenco de mierda es un elenco disparatado no, pero mira ahí tenés, tenés automáticamente sí, el no, que debe hacer el personaje que, de Bruce Willis, es, es Gougemi, es bueno, Bruce Willis bueno. tenés dos que están en Ciudad de Pecado por lo pronto Ben Kingsley hizo Sexy Beast y un par de películas de más la del ajedrez la hizo él o la hizo el otro Morgan Freeman es una cagada no, no lo admito no es un negro no, de mierda. ¿Un negro, que... Morgan. un negro de mierda, es una basura. No, por porque igual te igual te ¿qué te hizo? ¿Qué te hizo? No, son dos negros. Se fue, no importa. Y después hay dos películas más. Vos está... te no porque Morgan Freeman la tiene re larga. Está un papá que y con... salta re alto. Porque, porque no te hasta... pudiste poner Morgan Freeman a tu programa, como quería en una época. Dale. <risa> un papá con pocas pulgas. Pulgas, perdón, que está Tim Allen la... Tim Allen que es. El papá norteamericano que está en toda la película es insoportable. A Tim Allen sí lo odio a diferencia de claro. Morgan Freeman. ¿Qué? ¿Qué es eso? Tim Allen es un negro, es un blanco de mierda. <risa> Ah, y los blancos no son de mierda. que dicho, son ¿no? judíos. Y bueno, el Nuevo Mundo... <risa> para arriba, ¿no? oh, El Nuevo Mundo... Otra, la otra película. El Nuevo Mundo con Colin Farrell, que es una ¿Qué es mierda es de, de mierda, película... Un irlandés de mierda. Un irlandés de mierda. Mira. Que es una película de mierda de un grupo de americano que cae en Estados Unidos. Y un tipo... Un grupo de bueno, americanos, bueno, perdón, es perdón, perdón Un grupo de ingleses caen en Estados Unidos, obviamente, antes en la época donde mataban indios. Y uno se enamora de una india eh, que eh, es de de reivindicar el la sexualidad una un... Mierda, es, es poca onta de nuevo, sí. Pero reivindica. poca la onta de verdad, época onta, sí. Es una basura. Eh, yo por lo pronto me voy a ver. No, realmente me quedo a ver una película de familia. Eh, eh, o, o ver la película de padre qué? de familia. No y, y para darle tiempo a Billy nos vamos a saltar, a saltear directamente la noticia en música. Y vamos con Billy porque si no se va a quedar sin tiempo. La música que escucha Billy, la música que escucha Billy, yo no la escucho y está sonando. Nos agarramos en Australia. Hola, pancudo. la música que escucha Billy es la música genial porque es la música que me gusta a mí, que soy Billy, que me la paso escuchando una música fantástica que está todo el tiempo en mis oídos y que redespierta despierta toda la pasión, toda la emoción, todo el fútbol que se escucha todo el tiempo acá a partir de este momento. Y se pone el de nuevo y bien. Es casi que la el tema de hawaii Escucha, Billy, La música que escucha Billy, yo no la escucho, Dios mío. ¿Qué pasa? No te Alessandro. Primero saca un disco que lo compre a alguien y después que se critica la oreja de Van Gogh. Fije. Iba a Dios gastar una estupidez. ¿Te conozco? Mío. Estoy igual acá. Ni sabía lo que era. Estoy, estoy, estoy listo. no te paga el que la trae a la oreja. Sí, ¿no? por favor. No, decime por listo. favor que esto te lo dio Universal o quien quiera que no, sea. No, no, no. Va no, no, no, no, no, no, apoyo, Billy. Te felicito. La, la oreja Van no, es muy no, Ya lo estaba callando. no, no, si no, a, lo vas a no, vas no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Para vos. Para los que lo apreciamos es la otra. Está bien, hay una diferencia. ¿no? Está bien. sí, te dan ganas de cortarte la oreja como Van Gogh. De, do, bueno, voy, arranca, dale. Dos, tres cositas Me voy a guardar todo. No, no, no, no se trata. Dale, dale, dale. Se trata de que lo discutamos y que juntos llegamos a una conclusión sobre lo, qué es la música para Martín Parodi, qué es la <risa> música para Billy, qué es la música para Alisandro, que es un músico, con el cual creo que tiene mucho que decir al respecto. Bueno, los músicos decentes dan entrevistas, a ver Y, y salen en la prensa y le sacan fotos. Eso no es músico, esendo músico, siente sí, es bueno, buena artista, música, artista ¿no? no, completo. no, no, no tiene que dar artista completo. hay que ser un artista Dejame, completo. déjame me toqué Quiero ver si hay fotos en tetas de la. Bueno, lo interesante. ¿Qué qué era lo interesante? La Pero... música, supongo, de esta gente. Claro, eh, por, por no eso sabes, debería callarme música? la boca. Sí, tiene un tema Muñeca de trapo, ¿eh? no era este, una novela ese. Este. Justamente, el hit. ¿No viste el video? el hit. No, no lo vi. A ver la una banda formada ya hace 10 años con lo cual con este disco que es el que estamos escuchando guapa celebran su 10 años porque celebran su 10 años porque ya vendieron muchos discos y porque lo que cantan está de bueno es una mezcla de muchas cosas con muchas cosas y otras cosas Un de gente que ha laburado mucho fusión fusión no no es tampoco porque lo importante es lo siguiente ahí está que yo me compré el disco Para el conachito. Me compré. Claro, ya está, está en ese nivel. Tirame data, tirame data. No, no, porque yo hablé del año pasado y en realidad quería ver si podía convencer a alguien. Y, pero no puedo convencer a... <risa> Yo calculo que va a venir acá y va a haber mucha gente que va a... No, sí, sí. Si quieren quiere meterse... A nadie, no, en yo, la quiero, me, página, yo quiero mejorar el público. Si quieren meterse en la página privada de la oreja de Bangkok. No no no no, no, no, no. no mi clave. Sí, punto. de Bangkok. No mi Y tienen que poner una clave. No, para es mía Yo pagué por eso. No, por eso. Alguien se come la ría, claro. No, fomentamos la piratería. U Q M X A q E E I B y nadie le van a importar los contenidos de la. Corta. Después van y lo buscan en solkipalque.com.ar y se baja el programa. Es que 2500 personas dijeron que este disco es genial. ¿Cuántas? Dos mil opciones para. Muy bueno, interesante o es un rollo. Un rollo. Claro, para algunos gallegos piensa que este disco es un rollo. Bueno, es un discazo, loco, tiene un montón de canciones y una más buena que la otra. Lo importante es lo siguiente, que ahora vamos a escuchar un pedacito de un tema que está muy bueno. Se ha y, el pedacito. Y no, no, vamos a hablar, porque no tengo nada más. Para sí quiero escuchar vamos a escuchar el track el número 8 una canción que se llama 10 centímetros de ti porque yo me, me, me la paso a 16 centímetros 20, de, un, de, un le nom, de un novio de un ex novio de ella Ves, esto es lo que tienen de mágica las canciones de la oreja de don está podés ver sexualidad en ella ¿Eh? a 10 centímetros de cosa tí. que no pasa con la otra gallega que te gusta qué otra gallega me gusta? esa que es más fea no importa eh, a 10 centímetros de ti y traten de prestar una atención y después díganme una palabra del tema definir una palabra Pero hotel, saladin, empieza con m. lentamente. Me la barra del sabes todo va bien. Me dejan desarmada, rompiendo mil trocitos mi parte más sensata Sé que mi teoría convertida en un montón de palabras Que vuelven solas a casa. A diez centímetros de a diez años de mañana ¿Te Importan las ciencias exactas, si tú y yo somos así u una lástima que no tengas nada lindo que decir. Vos, vos, vos te no, no te callas, no mezcles a Maral con la oreja de Bangó, porque no solo me ofendes a mí, sino no, no ofendes a nadie. Son por. como los parchís, pero con una guitarra eléctrica. No, como Mecano, y con Mecano le regalaron una computadora. Mecano las bolas, Mecano era una banda que tenía huevos. No, esto, esto también no Porque, ¿Qué, por qué, ¿Qué a sabes? Mí no, si no me el no. No, no es lo parchís, una banda. ahí le doy la diestra le molesta que hable bien también no lo que sea yo hablé bien hable mal de molesta de participar Sí, así que billy de verdad lo compró al disco y billy va a ir a ver la oreja Sí, yo tengo mi fila 25 pues déjame hablar déjame vivir déjame hacer yo puto de mierda esta semana ha estado todo el mundo hablando de la oreja van google está que es más original lo que voy que haber traído el año pasado a lo que voy es Eh, lo importante eh, es que a mí, eh, es mi entorno, a mí me jode el entorno. Vos te das cuenta que yo escucho esto en mi entorno y el entorno mío no tiene nada para apoyar. Y yo me la pasé apoyando el entorno con las boludeces que claro. escuchan ustedes. ¿eh? Te las te las y las y la, y la escuché, y las escuché. Claro. Cualquier cosa que me pone yo la escucho y la aprecio. Ustedes no saben apreciarme a mí y a lo que me gusta, ¿entendés? Hay frustración humana tras elegir cosas como esta. Ustedes me obligan a elegir la oreja de mango, que Maximiliano? Si yo te apoyo gracias yo te y por favor decime que el tema que vamos a pasar representa en forma de canción todo este sentimiento embotellado claro, ¿por en qué? Voz? ¿Por qué lo representa bueno tenía realmente antes que quiero decir realmente me frustraba eh, porque tenía 12 temas para elegir no yo digo yo sé que tiene la presión Uno de todos Ahí y están otros. todos buenos no sé cuál elegir claro no, en realidad me da vergüenza no sé digo, tengo que elegir alguno que más o vergüenza. menos para escucharme escuchame Se, trataba de elegir el tema políticamente que más posible le iba a gustar a todo el mundo o Se no este tema es demasiado romántico y cursi no le va a gustar a nadie. no este tema está o sea trataba de conciliar... dejate ser pero es por una buena causa de gente que se autopresiona por una buena causa para tratar de informar o mostrar una idea que nadie quiere entender o a nadie le va a entrar de otro modo es una idea nada más Anticipo. fue un desperdicio de tiempo porque no nos va a gustar obviamente lo más. sé claro. y eso es lo que lo hacen ustedes peor personas que lo que puedo llegar a ser yo mi vida sí señor esa, esa es la conclusión por eso esa, vamos a escuchar el claro ya. se lo voy a mandar ya el tema 12 del disco Guille gracias por ponerlo se llama Mi vida sentí ti", que tiene dos partes que hemos escuchado solamente la primera parte que es el, el, cuando termina el primer tema y después viene enganchado un buenos track escuchamos Mi vida sentí que que es re lindo y para dóner no va a escuchar qué quieres para tres huevos uy ya empezó tengo tres huevos pero dale una oportunidad no, por Dios escuchando Vuelve a empezar, duerme la luna San Sebastián Busco qué hacer, oigo llover y pienso en ti Qué guapo estás al despertar, tan despeinado y sin arreglar Me hace feliz verte a mi lado y pienso en ti Vamos a querernos toda la vida, vida. como se quieren la noche y el día cuando hablan de ti. Vamos a querernos en cualquier entidad, porque prefiero dejarme morir que estar. Cuando hagan de ti, vamos a querernos en cualquier vida, porque prefiero dejarme morir que estar. También en viernes. ¿Viernes no fue 22? Sí, Lisandro, Lisandro, escucha esto. Viven, ¿Viste? ¿Vin? Estamos saliendo en radio. No, no, Somos unos grosos. No se sabe. ¿No? Yolki Palki, con la frescura del primer día. Y después de la música de manga japonés, pero cantado en español, nos vamos hasta la semana que viene. Esto fue Yolki Palki y nos despedimos con Persia, haciendo live west y una vida perdida, Billy, si te suena. ¿Te gustó, Martín? Hasta la semana que viene, esto fue Shorty Pal. Vale. Abrí tu corazón, dejate de ser un poco, no seas tan reprimido como yo.